que le propusimos al gobierno fue que nos sentáramos entonces en una mesa para ver la reglamentación penal del 169, pero esto en igualdad de condiciones. ¿Qué quería decir eso? Que el 50% de, de las personas que estuvieran en esta mesa las pudiéramos definir nosotros. Que esto se refiere, realizara de manera vinculante y con consulta, como lo establece el 169, y que las resoluciones que se pudieran tomar tuvieran algún tipo de carácter resolutivo, porque la propuesta que ellos nos plantearon únicamente era para realizar una propuesta del sistema judicial al Poder Judicial y que ellos iban a definir cuál era, si es que era pertinente o no. Claro. Entonces era como una pantalla de humo para decir que estaban conversando con nosotros, que había apertura del diálogo, pero al final era así. Ellos definían quién entraba y quién no a la mesa. El resultado de esa mesa de trabajo iba a ser únicamente una propuesta que era, si teníamos sentido, resolutorio, un poco más completo, que pudiera dar ciertas garantías de algo. Entonces unida para nada con condiciones bilaterales y de consulta como lo establece el 169 gendarmería por todos los medios posibles institucionales que tiene ha eh, resgatado y no ha permitido el ingreso del médico yeah. ayer mismo los médicos estuvieron acá en afuera, afuera de la cárcel todo el día la gendarmería no permitió su ingreso a pesar de que habíamos cumplido con los conductos de, de elevar solicitó el pero no quisieron aceptar el ingreso. Los hermanos, como se ha sabido, la semana, las dos semanas anteriores tuvieron bastante graves producto de la huelga seca. La mayoría de ellos salió al hospital, eh, así que nos preocupa mucho cómo se puede llevar ahora a cabo el tema de la realimentación sí. de manera que sea lo más eh, cuidadoso posible, porque obviamente nos, temen, nos tememos el tema de que hayan eh, eh, repercusiones. Lo negaron por eh, mandato del, del mando nacional.